No no, pero, no no vamos a entrar eh, eh, no por, no digo, no también digo <risa> claro, no vamos a decir Pablo claro. sí no, no no por favor bueno este y musicalmente cómo empezamos esta este encuentro bueno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 La luz cruzando el mar vuela vuela vuela vuela vuela, vuela go Qué bueno el dúo bandurrias, dice Jorge Sancholuz, hermoso tema, las golondrinas, qué voz, gracias. Nata dice qué bella y dulce voz esa cantora, maravillosa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 la frase nos encanta. Wow. Esa es la es, canción. eso es lo que nos lleva. Es un ¿Sí? Vamos. Vamos. El dúo bandurrias ni por tener buena voz canto por que la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y a las de Palomita es como el agua bendita, antigua gloria y penas. Aquí se encajó mi canto. Como dijera, violencia guitarra trabajadora con olor a primavera de ricos Mi cosa que se ca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estreas.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 canción nueva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 pero tenemos Instagram y entonces quizás la gente se puede ir contactando para ir reservando y ahí le vamos a decir el domicilio eh, al Instagram de Bandurrias Dúo sí claro sí, sí sí bien bien bien ya vamos a andar adelante. pero son nuevos en las redes pero yo los conozco hace algún tiempo <ríe> sí. eh, Anati la conozco desde varias varias formaciones ¿No? Eh, no sí claro que sí buenísima la y, vez, sí. uh -huh. y Benja bien. fue mi profesor frustrado de guitarra <risa> <risa> pero frustrado por ambas lados no por um, por mí y por Benja eh, bueno y ahora qué tema van a hacer este lo eligen ustedes el próximo bueno. lo elijo yo Ah, bueno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 Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son, qué curiosa es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas ver que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas nuevos llantos nuevas risas y este valescito tomar.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 Sí, es un músico que hace unas tiene unas composiciones hermosas. Y sí, es, es eh, científico, es ¿no? científico, es, eh, sí, de sí, sí. Vos sabés que eh, hay un par de temas que los interpretó Mercedes. No sé si lo llegó a grabar, pero sí he visto cosas, eh. Mercedes Sosa lo ha interpretado en vivo. Uh -huh.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 Hasta siempre. Aprendimos a quererte entre la histórica altura, donde el sol de tu bravura le cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante te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 la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llega para aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che hasta la victoria siempre venceremos venceremos venceremos chao nos escuchamos en el facebook o hasta la próxima semana la otra oreja